la liebre y el puercoespín Había una vez un campo de nabos donde vivía una familia de puercoespines Mamá y papá tenían que viajar así que los dos hermanos gemelos quedaban solos unos días Esto necesita un poco más de... Uh, esto necesita un poco más de... Uh, esto necesita un poco más de... ¡Oh, por amor de Dios! ¿Qué necesita la sopa? Uh, esto necesita un poco más de... ¿Sabes qué? No aguanto más. Me voy a dar una vuelta hasta que averigües qué necesita nuestra sopa. Y tengo mucha hambre, así que será mejor que lo averigües. No podré adivinar cuál es el ingrediente secreto de mamá. ¡Simplemente no lo recuerdo! Deberías haber anotado la receta. La anoté, pero la he perdido. ¿Por qué no la anotaste tú? La anoté, pero la he perdido. ¿Por qué no la anotaste tú? ¡Me largo de aquí! Dios, mami, te hecho de menos. Vuelve pronto Trae otro nabo, ¿vale? Para la ensalada ¡Vale! Así el puerco espín dejó a su hermano cocinando Y fue a coger un nabo Al lado del campo de nabos había un campo de repollos Donde había venido a vivir una liebre hacía unos días ¡Hola señor liebre! ¿Es nuevo por aquí? ¿Qué te importa, Pequeñín? ¡Qué gracioso! ¡Muy gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Oye, ¿por qué haces eso? ¡Ay! ¡Oh! Pequeñín está enfadado. Tan divertido, pequeñín, me encanta. Oye, basta ya. ¿Qué te pasa? Nada. Me preocupa tu problema. ¿Por qué? Tus patas podrás caminar o siempre rodarás y te caerás como una pelota puntiaguda. Debe de ser muy difícil, ¿eh? Vivir con esas patas, señor... Señor puntiagudo pequeñín. ¡Bueno, se acabó, grandullón! ¡Ay, pobrecillo! ¡No puedes hacer nada con esas cosillas que llamas patas! ¡Has intentado darme una patada! ¡Qué cosa más graciosa! No puedo darte una patada Pero seguro que te gano en una carrera ¿Qué? ¿Me estás desafiando a una carrera? ¿En serio, pequeñín? ¡Sí! ¿Tienes miedo? Qué chiste más bueno, tengo que reconocerlo. Entonces, ¿tienes miedo? ¿Estás loco? Yo miedo de ti. Podría ganarle a cien como tú en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ves? No ha estado mal, pero no ha sido muy rápido. ¿Por qué no practicas? Yo iré a casa a comer. Luego haremos la carrera Desde este árbol del principio del campo Hasta aquel del final ¿Qué? Nos veremos dentro de media hora ¡Suerte! Um, esto necesita un poco más de... ¿He hecho yo eso? Has cogido el nabo para la ensalada ¿Qué necesita esta sopa? ¡Olvida la sopa! ¡Tengo que ganar una carrera! ¿Qué? El puerco le contó a su hermano gemelo lo que había pasado entre él y la liebre. ¡Qué liebre más rápida! Pero, ¿cómo vas a ganar la carrera? ¡Tengo un plan! El puerco había ideado un plan. Ahora después, como habían acordado La liebre y el puerco espín Se encuentran en el árbol Ya veo que llegas puntual Me gusta ¿Eres consciente De que esta carrera es entre yo Una liebre Y tú, pequeñín puntiagudo Y saltarín Perfectamente Coge ese lado y yo cogeré Este A tu posición Cuando quieras, a sus puestos, pequeñín, puntiagudo, saltarín, preparados, liebre, pequeñín, puntiagudo, listos, liebre, pequeñín, puntiagudo, ¡ya! Cree que puede vencerme, qué tonto, no lo veo por ninguna parte. ¿Me estás buscando? ¿Ya estás aquí? Creía que eras más rápida. ¿Por qué has tardado tanto? Esto no puede ser. Otra carrera hasta la salida. Vale. ¿Eh? Por fin ya estás aquí. Empezabas a preocuparme. Esto no puede ser. Otra carrera hasta la meta. Cada vuelta eres más lenta. Quizás necesites entrenar más. ¡Ahora veo dos! ¿Qué me está pasando? Dijiste que podías ganar a 100 como nosotros y pierdes solo con dos. ¿Vosotros? ¿Sois gemelos? Sí, señor. ¡Pero eso es hacer trampas! Lo sentimos, pero tú también eres malo, ¿verdad? Tienes unas patas más fuertes, eres más rápido, pero nosotros tenemos una voluntad más fuerte y más cerebro. Toma, esto es para ti. Lo sentimos. Esperad. Esto es de mi campo. Y yo también lo siento. Me gustaría ser vuestro amigo. Prometo no volver a ser malo. Nosotros también lo prometemos. Nosotros también lo prometemos. ¡Ah! Esto... ¡Ah! Esto es... ¡Oh! Esto es lo que me faltaba. Repollo... ¡El ingrediente secreto de mi madre es el repollo! ¡El ingrediente secreto de su madre es el repollo! ¡El ingrediente secreto de mi madre es el repollo! Y así los tres se hicieron grandes amigos Cada uno era bueno en una cosa Y no tan bueno en otra Pero no debemos ser egoístas con nuestro talento ni deprimirnos por nuestras debilidades.